Capítulo 7. Isaías habla en lenguaje mesiánico. El Mesías tendrá lengua de sabios. Entregará sus espaldas al heridor. No será confundido. Compárese con Isaías 50. Sí, porque esto dice el Señor, ¿te he repudiado yo, o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre?, ¿A quién te he abandonado, o a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido? He aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Por tanto, cuando vine, no hubo nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Oh, casa de Israel, ¿se ha cortado mi mano para no redimir? O no hay en mí poder para librar. He aquí, con mi reprensión hago secar el mar, vuelvo sus ríos en desiertos, sus peces hieden porque las aguas se han secado y mueren de sed. Visto de obscuridad los cielos y de cilicio hago su cubierta. El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablarte en sazón, oh casa de Israel. Cuando estás cansada, Él vela de aurora a aurora. Él abre mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Dios me abrió el oído, y no fui rebelde ni me torné atrás. Entregué mis espaldas al heridor y mis mejillas a los que arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la humillación ni del esputo. Porque el Señor Dios me ayudará, de modo que no seré confundido. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y el Señor está cerca, y me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Acérquese a mí, y yo lo heriré con la fuerza de mi boca. Porque el Señor Dios me ayudará, y todos los que me condenen, he aquí, todos envejecerán como ropa de vestir, y la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor, que obedece la voz de su siervo, que anda en tinieblas y carece de luz? He aquí, todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de centellas, andad a la luz de vuestro fuego y de las centellas que encendisteis. Esto os vendrá de mi mano. En angustia yaceréis».